...de que las encuestas electorales señalan lo contrario, el documentalista estadounidense, uno de los pocos en predecir la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016, ve que el escenario político de Estados Unidos se está configurando para la reelección del presidente. Te lo advierto con 10 semanas de anticipación, dice, el nivel de entusiasmo de 60 millones de seguidores de Trump es muy alto, el de Joe Biden no tanto, escribió en Facebook, ¿Eh? Bueno, el cineasta documentalista. Las cifras presentadas por las encuestas electorales de 2020 son el eje del argumento. Bajo su punto de vista, los sondeos no reflejan el tamaño del apoyo a Trump porque considera que no muestran el avance de base que está consiguiendo el presidente norteamericano. Como ejemplo, pone a su natal Michigan, uno de los estados considerados péndulos, ¿eh? Mirá la encuesta de Trafalgar del viernes en Michigan. La semana pasada Trump estaba a cuatro puntos por detrás de Biden. Ahora, en esta encuesta, Trump está por delante de Biden en Michigan, 47-45. Sin embargo, dice, muchos demócratas están convencidos de que Trump perderá. Levantamos la cortina, esta es la información. Hablando de Nino... Contarnos los sueños y cómo vivimos, pero me falta amor. Por eso quiero gritar. ¿Cuál terribioso a 51 años de la revolución del primero de septiembre recordamos al gran antiimperialista Gaddafi, quien encabezó el grupo rebelde, proclamó la república árabe-libia y el socialismo árabe? único sistema capaz de superar el atraso económico y social, herencia colonial, la cual a su vez es consecuencia del capitalismo europeo. Le vamos a preguntar algo de esto a alguien que conoció directamente a Gaddafi. Grisel Rubino dice, excelente Enrique Martín, siempre claro y sin vuelta, muchos votamos por disciplina partidaria con tal de sacar a la rufla oligárquica. Gracias a los amigos que nos acompañan siempre, gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Alarco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar.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 Historia de una lucha a pasos del microcentro porteño. Por Demián Confino. Ediciones SICUS. Director, Juan Carlos manuquián Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar Seguimos en La Señal. 89.3 Radiográfica Radiográfica Inicio de espacio publicitario Sé parte de la comunidad radiográfica se parte de la comunicación popular Somos un medio cooperativo autogestionado Crece con nosotros No tenemos jefes No tenemos patrones Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos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 Mirá cómo te dejan. El gueto de Barsovia es sí, esto. Pero escúchalo escucha, un poco, escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa, cuídate. radio gráfica un barbijo que te cuida, pero van las orejas. Fin de Espacio Publicitario. 19.11 Mariano Oliva escuchando la señal partí un rato con la vieja si podés Gabriel mandale un saludo, Ramona Vega, un fuerte abrazo Ramona gracias por estar escuchando y un gran abrazo para vos querido eh, Mariano ¿eh? a seguir adelante eh, caito espero que el devenir de los hechos en el gobierno le demuestren al compañero Martín lo mezquino y equivocado de su planteo. Sigue el debate. Faustino Velasco nos postea el que se vayan todos a Uruguay. Dice Uruguay, un país con vocación de recibir migración, según su presidente. Pablo Gerardo Olano. Después te dicen Trosco, porque criticás a Axelito, ¿no? La única fábrica armamentística de alta complejidad, como Astilleros Río Santiago hace un convenio para los burreros de la provincia de Buenos Aires. Lamentable, considera Pablo Gerardo Olano. Uh, uh, uh, uh. Dice caito creo que las descalificaciones directas a Alberto son la expresión de un sectarismo y una visión de la política que llama la atención y lamento. El Frente de Todos es una coalición de gobierno, compañero Martín. Saludos Caito muchas gracias por opinar. Un gran programa, el de hoy, dice Fernando Vigo, pone de relieve un debate imprescindible. Analia Efrón, que nos pide la grabación de Sindical Federal, ya la vamos a postear. Walter Rabioso, bueno, acá Alito A.P., que grande Diego, siempre del lado que toca. ¿eh? Siguen los mensajes cruzados sobre distintos temas. Walter Rabioso, coincido con Enrique en muchos puntos. Este frente se es ellos con quienes responden a factores de poder como masa. Nosotros que representamos a los sectores populares debemos, sin romper todo, disputar esa conducción para que sean los reclamos populares los que se viabilicen y no los del poder concentrado. Esa es la dinámica de un frente. Debemos democráticamente disputar. Lo otro es ser rebaño. Bueno, gracias eh, a los amigos que siguen opinando. A ver, a ver, eh, Paul Newman y Robert Redford. Dito E.P. dice también ahí, otro otro que es ponerse afuera. Ni ser rebaño ni ponerse afuera. Disputar adentro sin romper. Esa es la tarea. Les cuento que ahora a 19.30 estoy en Canal Metro eh, porque estamos grabados. Pero seguimos tranquilo como corresponde hasta las 20. No se pierda la señal en la gráfica. Gracias a la gente de la cultura del trabajo. Juan Sebastián Bazán es atinado el análisis de Michael Moore. Sobre todo porque Joe Biden se le pasó el cuarto de hora y es un candidato insípido y poco atractivo. Trump va a reelegir. Carlos Alberto Martínez fue dos veces vice de Obama y vivió los dos mandatos sin un solo día de paz. Estuvo constantemente en guerra. Christian Biol gana Trump. Leo Delgado, ojalá, lo cual es objetado por Daniel Vila. A Analia from al mundo le conviene Trump. Leo Salvareza, como documentalista medio pelo, como analista político, es brillante. Fabiana Milcar Cabanella, según Alfredo Jalife Rame, que es muy buena analista internacional, coincido, y sobre todo de la dinámica estadounidense, la brecha se estrechó bastante. Biden es un personaje que no enamora a nadie y además tiene un avanzado estado de deterioro cognitivo, de manera que muchos auguran que la presidenta será la mala, hija de inmigrantes, madre india y padre jamaitino. María Beatriz Costela, desde la cercanía de México, frontera con Estados Unidos, tristemente pienso lo mismo que lo que está diciendo Michael Moore, el diagnóstico de victoria de, de Trump, evidentemente desde México se vive de un modo muy particular, un abrazo ¿eh? para la gente que nos escucha en el exterior. Rolly Ramírez, yo creo que ganará Trump, no digo que me guste más que Biden, pero no me gusta ninguno, pero no son iguales, pero aquí no estoy diciendo si alguno me gusta poco. Ese es otro tema. Digo que va a ganar Trump, y agrega Rolly Ramírez. En última instancia, uno de los interrogantes, quizá el más trascendente para la especie humana, es si la decadencia definitiva del imperio americano tendrá la forma...